Bienvenidos a nuestra serie de podcasts de la red comunicativa del Colegio La Palestina. Tus oídos, un espacio para contar experiencias en el cual podrás encontrar y escuchar una construcción a la memoria de la institución. Así que escucha cada joven estudiante lo que tiene que decir el día de hoy para ti.